Carmen Andrades Verdugo. Lo que usted busca en mantenimiento y reparación de buses y camiones americanos, europeos, Volvo, Mercedes-Benz y Scania. Carmen Andrades Verdugo. Dispone de arriendo de maquinaria pesada y camiones d o l v a 17 Oriente 831 34 y 4 Sur Talca.